En el fragor de las llamas de un incendio que es voraz Hay un alma que se mueve queriéndolo terminar Sin importarle su vida, sino la de los demás Se entrega entero al rescate de lo que pueda salvar Este es el bombero, muy profesional Con su alma de acero, te va a rescatar Este es el bombero, dispuesto a ayudar, de cualquier desastre, él te salvará. Un cariño, para todos los bomberos nicaragüenses, que están presentes en cualquier desastre, en nuestro territorio nacional. Cuando suena la llamada Por cualquier necesidad No importa el día ni la hora Siempre está presto a ayudar Él se monta en su ambulancia En el camión o en lo que está Pidiéndole a Dios le ayude Y a su casa regresar Este es el bombero Muy profesional Con su alma de acero Te va a rescatar Este es el bombero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 Búscalos en Facebook como Primero Café, Luego Existo. Visítalos. Hola maestro, ¿cómo está? Muy bien, muy bien, calorado con mucha humedad. Parece que la lluvia ya, ya se está preparando por enésima ocasión en el temporal. Ay, sí. Pero, te pues, tengo malas noticias, recién inicia el temporal, ¿eh? O sea esto apenas empieza. Madre y así ya estamos todos inundados por todos lados. Ajá. Oye, ¿qué te pareció el inicio? Ah, de del lujo. Programa? Sí, sí, sí. No, bueno, es, es es un homenaje a los bomberos nicas, ¿no? Pero eso eh, al va final, para todos los del mundo. Al ¿no? final Hasta dice los que de al Noruega, final. Noruega, Exacto. Sí, yo creo que bomberos hay en todo el universo. ¿no? Pues claro. Supongo yo. Quizás se llamen distinto, pero tienen la misma función, ¿no? Las mismas ganas de trabajar. Sí, sí, el auxilio civil, eh, ahorita que está la lluvia, curiosamente, a, a los bomberos lo relacionamos con los incendios, ¿no?, pero... Es un trabajo que tiene que ver con las cuestiones estacionales de acuerdo a los, a los países Porque, o sea, cuando, como ahorita que estamos anegados, agua por todos lados Pues ellos les toca, ¿no? Andar ahí claro. hasta con los kayaks y las lanchas Ay, sí, con las cuerdas, rescatando Ajá. gente Y pues bueno, es por eso que el día de hoy tenemos un gran invitado Amigo de nosotros, conocidos de hace algunos años Nada sí, más algunos años unos, unos 20 años, ¿no? Más o, más o menos. Y está con nosotros Juan Ortiz, que él es oficial bombero. Mm. ¿Cómo estás, Juan? Muy bien. Muy agradecido otra vez por estar aquí en su programa. este Ahora con el maestro Beto. Sí. Sí. este Grandes amigos este desde hace más como aproximadamente 20 años. 20 años, sí. Y estamos igualitos. Igualitos. igualitos. <risa> sí, coincidimos ahí en las albercas, en la natación. Sí. En la Unidad López Mateos. En la Unidad sí. López Mateos. Que ojalá algún día volviera a ser lo que era antes, diría Ponchito. Ajá. ¿Verdad? Oye, Juan, antes que nada yo quisiera que me expliques qué es un oficial bombero, qué hace un oficial bombero. El oficial bombero, este, es el. el ahora sí que el. Por decirle, el bombero, el bombero de, de trabajo. Ah, ok. ¿sí? Porque hay diferentes grados o rangos dentro de la, de la corporación. Uh -huh. Pero el oficial bombero, digamos que es este el que hace la labor de la, la fuerza o la tarea de trabajo. Ah, ok. O sea, es el que le toca rescatar, apagar incendios, sí. salvar gatitos y eso y eso, ¿verdad? Es sí, como, porque, como dicen vulgarmente, es el que planta cara, ¿no? Sí, sí. porque dentro de, del servicio, digo, nosotros le llamamos servicio al... Al camión, ¿sí? o sea, uh -huh. Es un primer servicio y consta de, de un oficial que va a cargo, uh -huh. un chofer. Uh -huh. Y ya de ahí de, se lleva tres o cuatro oficiales bomberos que llevan diferentes funciones. Uno es el tomadatos y es el que lo va guiando para uh -huh. ubicarlo donde es el servicio. Y de, de, después va este un pitonero que es el que va al frente de la manguera y un ayudante de pitonero. Y aparte va un encargado de herramienta Entonces eso se conforma como un primer servicio Y son los que responden al llamado de incendio en casa Choques, derrames de combustible, de combustible etcétera Oye, qué emocionante eso Bueno, yo no sabía que, que había yo, yo creía que, ah, los que están ahí todos, vámonos Y ya cada quien sabía qué hacer O ya se ponían de acuerdo No, este, cada quien, este, digamos, hay especialidades O cada quien tiene su especialidad Como digamos el, el chofer, uh -huh. este él se dedica únicamente y exclusivamente a manejar, para ir al pendiente de, del camión. Oye, y les tienen que dar alguna preparación especial, supongo algo así como a los que conducen las ambulancias, ¿no? Porque también van un poco más rápido, sí llevan un tono de sirena, sí, ¿no? Sí, claro que sí, este todos los, los conductores de vehículos de emergencia, ellos tienen una licencia de conducir, creo que se llama, no creo, se llama... D 2 uh -huh. que es la que les pide la Secretaría de Movilidad, y es uh -huh. este una licencia diferente a la de, digamos, un conductor un de condu carro. Un conductor de carro o un conductor este de este de vehículos pesados, es la licencia uh -huh. que ellos usan. Ah, sí, porque la de pesados es la de, ¿cómo, cómo es? eso tú? lo tienes que sacar en eh, la, de operador. Ah, operador tienes que sacar en uh -huh. la Secretaría de Comunicaciones, ah, esa. Okay. licencia es, ajá. Y, o sea, eh, y dentro de tu función ahí cuál es. En el servicio Ajá Pues ahora sí que cada mes Nos cambian la comisión Ah Para que sepan hacer de todo Para que sepas ah, este, Y estés genial. actualizado con, con todo Este El conductor Si sí es conductor Siempre él va a ser eh, mm. Conductor Okay. Este Pero ya de ahí Este Los otros cuatro elementos Oficiales bomberos sí se van rolando Dentro para de, aprender. De, de, del servicio Y hay otro servicio Que le llamamos El segundo servicio Que ese es una pipa Nada más uh -huh. Va un chofer Y un, uno o dos bomberos Dependiendo cómo esté el personal uh -huh. Este segundo servicio únicamente atiende incendios en terrenos baldíos, uh -huh. digamos servicios de, de que tienen menos magnitud, o sea que uh -huh. son un poco más livianos y lo pueden hacer entre dos o tres bomberos. Que digamos sí. es como más fácil de controlar. Ajá. Ándale. Y hay un Ay. tercer servicio que se sale únicamente y exclusivo a los choques o a los servicios de rescate urbano. Sí, eh, lo lo, eh, lo tenemos aquí este en el cuartel que está en el Agua Azul Ajá. ahí está un tercer servicio y otro que está en la estación del Planetario son los que llevan mm. las quejas de las la la sí, para los sí, es gente especializada gente especializada en el manejo de herramientas de potencia uh -huh. y, y ellos este es, es el tercer servicio Ay, eso es tan cruel a mí. Ya cuando escuchas bomberos y que sabes que... Bueno, yo no sabía distinguirlos así. Yo a veces pensaba, hay algún choque o algo. Pero qué triste cuando tienen ya que usar esta herramienta, ¿verdad? Ya los lo, las personas están atorados, prensadas. Sí, atorados o presionados. Y, y precisamente para eso se ocupa el, el equipo de, de potencia. Uh -huh. Ustedes lo conocen como las quijadas de la sí, vida, sí. pero es, son un sinfín de herramientas. Este, que nos ayudan a, a liberar a las personas cuando se encuentran atrapadas o atoradas dentro de su vehículo. ¿Y te ha tocado hacer alguna vez ese servicio? Sí. Sí, sí nos este, como te digo, nos vamos rolando cada ah, mes. Ah, también en los otros servicios. Ajá. Ah, okay. Es un mes cumples ciertas funciones dentro del primer servicio, luego te cambian al segundo, caes al tercer servicio ah, o, o hasta okay. un cuarto servicio, uh -huh. que un cuarto servicio sería este una camioneta que atiende únicamente derrames en la vía pública o que atiende uh -huh. el combate y control de las abejas. Oye, oh, ah, eso, eso es tremendo! Ya sí. nos tocó vivirlo en carne propia Sí, les pusieron una suma a las abejas A los bomberos Sí, hace algunos años Enfrente en de, de tu casa a, Ahí tenían un... En ese entonces Detectaron el panal de abejas Pero únicamente lo emparedaron mm. Entonces Ya, dejaron Y no mataron, no nada Ahí las dejaron Entonces, no sé, 10 años después Eh, empezó a ver el problema nosotros tenemos una vecina que es alérgica de hospital a las, eh, a las abejas entonces ella nos decía es que de repente están llegando a mi casa claro de la azotea de un lado se iban con ella entonces cuando lo descubren te imaginarás Yo no sé si eran cientos o eran miles, pero era una colonia, probablemente sí, una colonia sí, sí. ya de Entonces abejas. llegaron bomberos y nos avisaron a todos que si teníamos mascotas o algo todos estuviéramos dentro de casa, cerráramos ventanas porque iban a empezar a trabajar. Era impresionante, sacamos fotos, videos, les hicimos agüita fresca y todo, porque pobrecitos duraron Estaban horas. Estaban ex exhaustos, Sí, Si ahorita en la actualidad, este, de unos años para acá, este. Ya nos exterminan las abejas por el, el daño que, que podemos causarle a nuestro planeta a la claro. hora de exterminarlas. Ahora lo que se hace es que conjunto con otra dependencia del, del ayuntamiento se canaliza a, a unos apicultores. Okay. Ah, Entonces sí. ellos ya rápidamente este, las controlan, las resguardan y las trasladan a otro lugar. Ah, qué bonito, porque sí, en esa ocasión sí han de haber muerto sí. bastantes, pero es que de verdad, o sea, los bomberos ya se hacían también como turnos los que estaban arriba y luego bajaban y cuando bajaban se tiraban al piso y nos enseñaban a todos sí, los, los que sí, los estábamos picaban, ahí de chismosos, sí. nos enseñaban las mangas de sus trajes y ¿no? estaban completamente tapizadas de aguijones, sí. igual la parte del cuello, entonces, no, pobrecitos, o sea, si alguna les pica... Eso es tremendo. Sí, así es como funcionan, este, así a grosso modo, este los, los cuarteles aquí en Guadalajara de, de, de bomberos. Fíjate, y uno cree que nada más se dedican a apagar incendios. <risa> no, sí, no, pues eso es lo común, ¿no? Sí. Pero fíjate, como ahorita el, el caso que tenemos en la zona de, de la primavera, que pues está totalmente devastada la zona... Pero también tiene que ver un poco con nosotros como negligentes, porque la gente o mucha gente construyó por necesidad, claro, en, en la zona de los arroyos, ¿no? Cuando las aguas nacionales nos dicen que creo que son mínimo 40 metros fuera de los arroyos. Entonces la, la gente por necesidad construyó literalmente en, en los arroyos, entonces el agua, los escurrimientos del coli de la primavera, pues ella sí, o sea, el agua siempre va a buscar su curso. Y lamentablemente... Pues esto va a volver a suceder, o sea, porque no pues, modo, cómo detenemos a la naturaleza o no es así, Juan. Creo que sí y creo que va a suceder más frecuentemente porque aparte de lo que usted comenta, maestro, este años pasados hubo fuertes incendios en lo que es este el bosque de la primavera, entonces quedó muy devastado el bosque. Con estas lluvias que se presentan, pues ahora sí que no hay nada que detenga esas lluvias, no, no hay arbolado, no hay amortiguamiento, no hay amortiguamiento, entonces llega con gran fuerza a, a como usted dice a sus causas naturales y es donde hace este tipo de estragos sí fíjate si eso lo unamos a porque es, es, ha estado incrementándose el, la atmósfera por el sobrecalentamiento y este pues hay más evaporación, hay más precipitaciones pues y en eso también tenemos que ver con el comportamiento nosotros porque por decirlo yo pongo como ejemplo que veo en la calle que va una persona una señora que pesa 50 kilos en un vehículo que pesa dos toneladas, ¿no? Y trasladar ese vehículo genera un gasto energético tremendo que general mm -hmm. o sea, que incide en, en la huella del carbono ¿no? y, en, y en el cambio climático. Entonces, si lo analizamos previamente, o sea, como para, para trasladarse una persona de 50 kilos lleva dos toneladas, Oye, sí. moviéndose, moviéndose, emanando sí. Sí, vapores a, a diestra y siniestra, A diestricinia, sí. sí, y... y, llegamos. y, y Y a, a eso, perdón, a eso le sumamos todos estos incendios que inician, no sabemos cómo, ni de dónde, casualmente. Siempre se incendia la misma parte donde le ponen la torre a todos los arbolitos, que era lo que nos defendía, ¿no? Para que esto no fuera tan tremendo. Sí, desgraciadamente, pues es algo que vemos año con año, año con año, ¿no? lo estamos viendo y pues llega el temporal de lluvias y pues llega la devastación sí. llegan las consecuencias de esos incendios lamentablemente y vaya que ahora la cosa si el maestro dice que estamos iniciando si sí, es la que cosa de, está tremenda es que cuánta hecho, gente temporal, ya perdió su casa El temporal apenas inicia o sea no sabes lo que va a pasar esto termina como hasta octubre sí porque más o menos nosotros calculamos este mm. las primeras lluvias este en, en el mes de junio mm. Son, el 24 eh, de junio dinero ahí ahí de, de, de, de San Juan dicen que, que en Guadalajara tiene que llover que ¿verdad? <risa> entonces calculamos más o menos este, las primeras semanas de, de, de junio uh -huh. que, que lo damos como inicio del temporal pero sí como dice el maestro este el, el peso más fuerte de las lluvias es este julio Agosto, ¿sí? sí, Septiembre todavía tenemos lluvias sí. y por ahí este los, los finales de o los principios de octubre, de octubre todavía el año un, pasado todavía. Unas lluvias. cuantas lluvias. Pero ahorita como dice el maestro es lo mero fuerte. Y lo estamos viendo día con día. Si no llueve fuerte en Tlaquepaque ya le llovió a Zapopan. Y si no llovió en Zapopan fuerte cayó en Guadalajara. Sí. Pero están muy, muy, este. Ahora sí que muy copiosas, muy fuertes estas lluvias. Sí. Y ahora casi todo se ha cargado para. o para la barranca. O para Zapopan, ¿no? Uh -huh. Bueno, no sé si la... Si la barranca que es... Guadalajara Sí. Ah, sí. porque para allá yo sé que haya habido fuerte, pero acá en Zapopan también. O sea, pobre gente. Son los que todos los días están saliendo en los noticieros. Muchas, muchas afectaciones. Muchas familias, este, que perdieron así que todos sus... Hasta sus propiedades. Estaba viendo sí. que hay, este, casas realmente dañadas. Este, gente que perdió todo su sus homenaje, todos su, sus cosas entonces sí, sí hay mucha afectación Qué triste la verdad que qué triste pero bueno a veces como dice el maestro se tiene que construir donde se puede y no es el lugar indicado okay. y pues después pagamos las consecuencias no lo que pasa es que esos surgen como asentamientos irregulares no como planificados por la necesidad de las personas Entonces, oye, pero ahí es un arroyo, ¿no le hace y les venden el terrenito, el cuate que especula con los terrenos, autoconstrucción y luego ya algo, la autoridad tiene que llegar a prestarle los servicios porque ya están los asentamientos, ¿no? Sí. Entonces ni siquiera tienen eh, eh, un dictamen de, de habitabilidad ni nada de eso. Entonces, a mí lo que me da tristeza cuando veo eso, es que yo digo, es que va a volver a suceder, sí. por todas las, las consecuencias que se están acarrando de lo que ya platicó Juan, de que ya no hay, no hay amortiguamiento en la primavera. Ay, no, qué triste, la verdad es que sí, pero, pues bueno, esa, esas familias quizá, como ya perdieron todo, se vayan, pero después regresan otras, vuelven a reconstruir. Y vuelve a suceder lo mismo, ¿no? Entonces es como como una historia de nunca terminar, ¿no? Como Sísifo, ¿no? Sísifo que iba con la piedra, llegaba al monte, y, y ahí iba otra vez. Eh. <risa> Pero bueno, no entendemos. Pues, maestro, vamos a, a hacer otro corte, y aparte vamos a, a meter una cancioncita. Hoy, Juan, eh, nos dimos a la tarea de traer dos cancioncitas más. Bueno, la primera, así como dijo Beto al principio, es un homenaje para todos los bomberos. Ahí menciona quien la canta es Gustavo Leighton y él es nicaragüense y mencionan a los bomberos de Nicaragua, pero al final dice que a los bomberos de todo el mundo. Entonces eh, públicamente si queremos decirte tienes todo nuestro reconocimiento igual que todos tus compañeros y yo sí soy de las que en la calle cuando veo un camión me siento como niña, me encanta, así, ay van los bomberos, tristemente van. A rescatar a alguien pero bueno van como héroes no son como los llamados héroes sin capa entonces ahora vamos a escuchar una canción que le encanta al maestro porque aquí siempre lo chiqueamos con una canción oh. que hoy no es de amor ni de cursilerías pero es una canción que a él le encanta pero maestro le traje una versión nueva uh -huh. es una versión que se grabó en el 2010 si sí, no leí mal Es la canción de Fuego en el 23. Fuego en ¿Te el va 23, sí. De Arsenio Rodríguez. Sí.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 Una versión, versión más nueva. Versión de Daniel Silva. Uh -huh. Y ahí te va. Él nació en Venezuela el 25 de mayo del 61. Ya tiene sus años. Dice, den, ya le toca la vacuna. No, ya se vacunó. <risa> Creo que sí. Dice, él nació dentro de una familia de músicos, desde muy pequeño inició sus estudios de música y participó en varios grupos. A los 16 años comienza con el grupo llamado Tres, dirigido por el trombonista Rafael Silva, que era su tío. Ellos alternaron con dimensión latina. Tiempo después, Oscar de León lo invita a formar parte del grupo La Crítica. ¿Te acuerdas sí. que, que ya platicamos de ese grupo? Él participó también con artistas como Grupo Cal Galés, Sonora Carruseles, Fruco, Guayacán, ajá, Nietzsche. En 2010 mm. graba junto con otros cantantes... Un disco que se llama La Salsa de los Grandes, bajo Sony Music, que es de donde sale esta versión. Esta versión Así que, chiqueado por el día de hoy, maestro. Así es. Y regresamos al tema. Regresamos al tema. Le estábamos haciendo unas preguntas muy interesantes a, a Juan, gracias a todo el público que nos está prestando sus oídos el día de hoy. Esto está interesante y se va a poner más interesante. Primera pregunta. La difícil o la fácil? Ah. <risa> <risa> tling, tling, tling, tling. No, estábamos preguntando que qué tan difícil es aprender a dominar el uso de la manguera al momento que estás con la presión de que estás viendo el incendio, de que vas llegando, de que hay gente el calor. chismosa como en todos lados, que hay, hay mucho calor y que quizá hay víctimas dentro, no sé, es, es muy difícil, les dan clases especiales supongo, ¿no? Sí, cuando... No es muy difícil, eh, la, la, la verdad es porque hay algunas técnicas, hay al, algunos este, conocimientos que debes de tener en, en cuanto al, al uso y, y manejo de la manguera. Uh -huh. este, y claro, un bombero, a, haz de cuenta que no es de que te inscribiste, saliste sorteado, ya eres bombero y entras hey. a apagar incendio, ¿no? no. Es, es, este, <risa> te tienes que, entras a, a un curso primeramente, uh -huh. que se llama, el curso se llama Bombero 1, uh -huh. dura aproximadamente cuatro meses y ahí te enseñan las técnicas, te enseñan este, el uso y manejo de la manguera. Si sí es pesada, este pesa, trabajamos alrededor con 120 libras de presión. Uh -huh. Sí, pero para eso traes un ayudante atrás que, que es, es que, el que hace. Es el que hace la mayor función. Y aparte, pues, este el saber manejar este tus chorros adecuados o, o el tipo de patrón que vas a usar para, para el ataque del incendio. Si sí, nos decías es que depende del incendio, de la magnitud del incendio, es la cantidad de agua que, que usas, ¿no? sí, o claro. bueno del el chorro. Es que es dependiendo, este, no todos los incendios, este, se atacan de la de la misma manera. Este, en algunos casos tienes que hacer un ataque ofensivo, en, a, en algunos casos un ataque, este, ofensivo o uh -huh. defensivo, dependiendo cual sea el caso. Uh -huh. Y ahí varía el patrón o el chorro que vas a aplicar y la cantidad uh -huh. de agua. ¿sí? Hay técnicas, este, digo, dependiendo las condiciones que se dé eh, el fuego, este, con unos chorros, este, muy intermitentes, uh -huh. este, puedes hacer, este, una gran labor. Hay otros en que no este, ocupas un gran caudal de agua uh -huh. y estará echando agua y agua arrojando agua hasta que se consuma dependiendo el material dependiendo el incendio, cómo se den las condiciones es cómo se va a trabajar ok Oye y segunda pregunta esa agua que ustedes cargan en las pipas tiene algún otro producto o es solamente agua? No este lo que se carga en los autotanques es únicamente agua pero, pero este traemos algunos este tipos de aditamentos o algunos líquidos que nos ayudan a combatir un digamos este los incendios con hidrocarburos no los podemos atacar con agua porque sería más peligroso para nosotros uh -huh. o lo que causaremos que pro... se propagará el incendio sí uh -huh. entonces usamos ahí en ese, eh, usamos unas espumas especiales es, es un líquido que entra a la, a la bomba del autotanque uh -huh. genera espuma y la arrojamos en vez de arrojar agua, ahora sí vamos a arrojar espuma. Ajá. Esa espuma crea una película Ajá. que hace que se sofoque el incendio. Y no vuelva a, a, a... Como está muy caliente el hidrocarburo, va a volver a prender. Es, esa espuma forma una película y, y hace que se enfríe. Ya no va a prender. Wow. Esa es una. Y traemos como un puño de diversos este extintores. ¿sí? De polvo, ah, polvo químico seco, de CO2. ¿sí? No únicamente atacamos con agua. Mira, ¿ves? Sí. Como uno no está enterado, maestro, hay que investigar más sobre los bomberos. Sí. Sí. Oye, tú, eh, eh, hablándole al maestro, tú te sabes la historia de Juan, sí. más o menos. ¿Cómo es que él llegó a, a ser bombero? Porque a ti te tocó ahí estar ayudándole. Sí, en la fosa. Sumergir, ¿Qué hacían ahí? A sumergirnos para sacar unos tornillos del fondo. Sí, lo que muchos no saben es que aquí el maestro Beto y, y Meche me también, este, porque ellos fueron mis maestros de natación. Ellos me enseñaron a nadar y a nadar muy bien, la verdad. Este... Hay que verlo, a ver si es cierto que se acuerda todo. No, no claro que, que he seguido practicando ah, este. Sí, sí. De hecho mi esposa dice Nada es bien bonito, no sé por qué ah. Nada, es bien, nada es bien bonito Es que se hace adictivo eso, sí. tampoco no Mándale sí. Sí. No, saludos, sí. o sea, ya que la mencionaste Mándale saludos A mi esposa Irene, claro, ya sabe Y va a estar escuchando pues un, claro. un fuerte saludo y un abrazo a, a ella Todos los que nos estén escuchando Porque está Juan aquí presente Los esperamos todos los martes No siempre está Juan, pero regresará pronto. Pero siempre tenemos muy buena música, unas muy buenas entrevistas. Si alguien de los que nos está escuchando tiene algo que decir al aire, adelante. Que nos contacte, que se venga y aquí armamos es que la plática. platicamos, claro. ¿Verdad? Sí. Y, y volviendo al tema, entonces en ese tiempo yo quería entrar a, al departamento de bomberos, pero me mm. hacía falta saber nadar. Por una u otra razón... Ya ya la López Mateos me dijeron que había clases de natación y entré y, y mi primera maestra fue Meche sí. ahí me tuvo un tiempo me enseñó a nadar y eso y, y recuerdo bien este que <risa> que yo la andaba nadando según yo y la oía ¿la? Juan levanta más tu braceo, Juan, tu Juan regañona verdad como siempre este <risa> y, y, y llegó da, y, y yo yo da. recuerdo que llegó el momento en que en que el maestro Beto me dijo este oye le tienes miedo a la fosa no Pues te vamos a entrenar Respeto, en la fosa. nada más. Sí, este... Entonces, la, las pruebas que yo ocupaba para bomberos, que era flotar cinco minutos Ajá. en el agua, nadar cien metros sin parar y hacer una inmersión a a cinco metros de profundidad pues gracias al maestro lo, lo sí. aprendí cuando yo hice mi prueba en bomberos fue facilísimo o sea yo ya iba bien entrenado <risa> gracias a, al maestro beto oye y tuviste compañeros que se les complicó que sí que sí, sí, hay, este, sí hay, hay quienes este prueban este retruenan en esa prueba Ay, y van vale. para atrás es, es que realmente bajar no es fácil tú te diste cuenta tienes sí. que hacerlo una y otra vez y otra, sí. vez, otra vez fueron varios meses fueron, fueron varios meses sí, que sí. me estuvo sí. entrenando el maestro que si no te truenan sí. la presión Y puede tronar un oído. Y, y fue el maestro quien me dijo, ¿sabes qué? Para mí ya estás, ¿Ya estás listo. Ah. Sí, este, y cuando me dijo él, este, digamos, a los 15, 22 días, se me dio la oportunidad de hacer las pruebas. ¿Tienen no. ellos unas fechas específicas? Sí. Ah, ok. Sí, este, cuando, sí. cuando se abre la convocatoria, este, se mm. hace un programa, este, de de las personas de nuevo ingreso, quienes van a hacer, este, sus exámenes, oh. dónde, cuándo, a qué horas, este, si se arma un programa. Oye, ¿alguna vez eh ahorita vino a mi mente, alguna vez yo vi en una serie donde les estaban haciendo pruebas a, a los bomberos supuestamente, no para entrar sino como para subir de, de rangos esas pruebas son iguales por ejemplo, ahí se veía, tenían que entrar subir escaleras, bajar pasar por puentes eh, de estos que son como que tienen madera para sí, pisar colgantes, puentes colgantes sí. y aparte andar apagando incendios ¿así son las pruebas que ustedes tienen? para digamos para el personal que quiere ascender Ajá. Eh, no no tanto así mira lo que pasa es que para ascender tienes que tener un curso o un programa de de varios cursos mm, ¿sí? okay. para que tú esté seas convocado uh -huh. a, a, al nuevo ascenso y dentro de ese nuevo ascenso tienes que tener ciertas habilidades o demostrar ciertas habilidades que es el manejo de personal el manejo de vehículos el manejo y combate de control de incendios Este labores administrativas tienes que, ah, que saber todo eso. entonces no es así como tú lo viste en la serie sí tiene algo que ver digamos este la capacitación y la destreza que tengas pero aquí más que nada tienes que tener amplio conocimiento y un buen de cursos aprobados que estés certificado para, para el siguiente nivel nivel ay no pues qué padre entonces cuántos años ya de bombero Juan 19 años 19. 19 años ya Vamos a hacer un corte más Y maestro, le gustaría que nos platicara A ver si se acuerda Juan, cuál fue su primera experiencia uh -huh. Ya que le, que le dijeron Ahora sí, mi joven, ya está usted listo Póngase su traje Y, las y, piernitas y... Temblando, ah, y te toca <risa> ¿Sale? Vamos a hacer un, un corte más Y vamos a escuchar una canción Que le guste muchísimo a Diego Le vamos a mandar saludos Y también me encontré una nueva versión Me parece que ellos son un grupo Colombiano Pero de estos grupos que amenizan en las fiestas. Ajá. Porque yo estuve investigando y ellos te mandan sus datos por si tú los quieres contratar. Chistosamente, el, cu el grupo se llama Cubaniando, Que por cierto, Google me mandaba error. Decía que lo estaba escribiendo mal, pero así se llama el grupo, Cubaneando. Y la canción es El Cuarto de Tula. Y yo, y así se Horsig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 ¿Qué tal, maestro? ¿Los contrataremos para algún evento? Porque sí, pienso que sí. ¿Verdad? Que está buenísimo. Sí. Pero fíjate cómo con una vela se puede producir toda un, una candela. Sí, tremendo. A veces con, las, con lo que menos te imaginas se genera un accidente. En Navidad las luces. Uy, sí. Últimamente dejan prendidos los aparatos o los cargadores de los celulares y explotan y generan incendios, ¿verdad? Claro, es es una serie de de cosas ya le decía este en alguna ocasión este la prevención es lo mejor que tenemos para evitar todo este tipo de daños y en diciembre en la época decembrina este somos muy dados aquí en México al nacimiento luego adornarlo con con lucecitas este arbolitos de sí, navidad sí, y sí. los dejamos toda la noche prendida con el heno con el heno entonces es que todo, se ve tan bonito sí, pero todo esto lleva una sobrecarga eléctrica en en, en tu casa en tu domicilio Que si no está bien instalada va a detonar con un incendio Oye y más me imagino porque bueno de, Debido a, a lo mal que de repente está la economía Uno anda buscando lucecitas económicas De económicas. las que prenden Ajá nomás que... <risa> <las que> <risa> Bueno no me refería yo a esa prendida pero, pero sí o sea tú andas buscando lo económico Y es cierto que si tú comparas la calidad de los cables De unas y de otras no tienes la misma protección Entonces, si es así y lo dejas toda la noche, pues Sí, lamentablemente andamos más, por lo más económico y este traemos este ahí este series, lucecitas de dudosa procedencia. Sí. Cuando en México también hay hay buenas, hay este de muy, buena calidad, de muy buena calidad y y certificadas, ¿eh? Claro. Oye, Juan, pues estamos recibiendo preguntas del público. Nos dicen que muy buen programa, que te escuchas muy bien, que saludos gracias, gracias. Y, y pues felicitaciones por, por eh, tu dedicación a todo esto. Pero nos preguntan si hay alguien que algún día tiene un hijo que, que eh, de repente le diga, oye papá yo quiero ser bombero. ¿Cómo lo guía? ¿Dónde le dice? ¿Dónde investiga? ¿Hay escuelas especiales? Eh, ¿O simplemente vas a una estación de bomberos y les platicas? ¿O, ¿O cómo guías a alguien que quiere estudiar para ser bombero? Sí, mira, anteriormente si sí era así, este, se sí abría una convocatoria casi, por no decirte, anual, ¿sí? Cada uh -huh. año había convocatoria para este personas que aspiraran a entrar a... ...al departamento de bomberos... Uh -huh. ...este, ahí te anotabas... Eh, ...había un tiempo, te hablaban por teléfono... ...y va a haber convocatoria, vente a hacer las pruebas... ...los exámenes que se requieren... ...ahora en la actualidad, este, pues sí te puedes acercar... ...a cualquier estación, ahí te van a dar... este ...los pasos a seguir... ...pero de unos años para acá... ...y a mí se me hace muy bien... ...este, en lo que es la coordinación municipal... ...de protección civil... ...se es, están dedicando, dándose la tarea de contratar... ...gente preparada, gente ya con estudios... Uh -huh. Este, el requisito mínimo de estudios es la preparatoria okay. y en la actualidad hay jóvenes que están entrando pero ya con alguna licenciatura o con alguna carrera técnica que les dan por ahí este creo que las da la UDG uh -huh. es una carrera técnico en urgencias médicas por la UDG uh -huh. y hay otra que es la licenciatura en seguridad laboral Este, rescates y protección civil uh -huh. eso sí, es una licenciatura entonces, pues ahora sí quien tenga más este conocimiento, que tenga más preparado pues se le da la oportunidad. La mejor oportunidad Ajá. claro. Oye, y comentamos fuera del aire que en las series el maestro y yo hemos visto que de repente los de... Eh, Eh, ay, los paramédicos eh, les llama mucho la atención esto de incluirse uh -huh. después a bomberos. Yo te preguntaba que si era como una como un escalón más para uh -huh. ellos. No digo es que dentro de digo en lo que es Guadalajara en bomberos Guadalajara hay bomberos paramédicos uh -huh. dentro del camión o dentro del camión llevamos este un paramédico por lo regular uh -huh. anteriormente iba una ambulancia de bomberos atrás del camión de bomberos <risa> ah, okay. este sí hay sí hay este compañeras y compañeros que son paramédicos uh -huh. y son muy buenos ellos son muy buenos este en la atención prehospitalaria Muy, muy Decíamos coño. que hay que tener corazón de acero, ¿no, maestro? Fíjate, porque bueno, yo ahorita me pongo a pensar, o sea, vas a un servicio y no sabes con qué te vas a encontrar, no. ¿eh? O no. sea, de repente dices, ¿qué es esto? A diario... Es, hay un sinfín de servicios a diarios pero no todos son iguales no, pues. no todos son iguales, todos varían este, por una cosa, por una cuestión de un minuto a otro, las cosas se nos cambian y ya salió de contexto o del plan que teníamos de, de, de, al principio del servicio sí. todo cambia en un segundo para nosotros oye, ¿cómo es el proceso? nosotros marcamos 911 marcas directamente y ahí les haces la solicitud para bomberos o llamamos directamente a una estación de bomberos Las dos cosas funcionan, ¿eh? Funcionan ah, bien. Okay. Digo, marcas tú... Funciona así rápido, te lo digo. De esta manera, tú marcas al 911, requieres un servicio de, de bomberos. Eh, eh, el 911 lo deriva al municipio que le corresponde, ¿sí? Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco. Uh -huh. Entonces, es, esos bomberos tienen una cabina central. Uh -huh. Y de esa cabina central lo derivan a la base más cercana que ellos tengan dentro de su municipio. Ah, ok. ¿Y listos? Y listo. sí. Oye, y, y mientras, a ver, maestro, ¿usted se imagina qué hacen mientras los bomberos, mientras no hay servicio? Eh, pues prepararse, ¿no? O sea, de, de lavarse las botas. Yo he visto, bueno, <risa> se ve en la tele, ¿no? <risa> Eso he visto en las series. Sí, sí. sí. No, mire, déjale, le, les comento también, este, es una serie de, de trabajos, no, no únicamente en el servicio en la calle, este desde, entramos a las 7.45 de la mañana, para ese entonces tú ya tenés que pasar lista bañadito, rasurado y perfumadito dicen ahí, ¿no? Ay, qué bonitos para la foto después de las 7.45, <risa> el oficial a cargo nombra lista y él da parte cuántos elementos cuenta ese día, mm, con cuántos okay. elementos, con cuántos camiones, con cuántas pipas mm. y, y, y tienen este y ya de ahí salen las actividades que haber durante el día, mm -hmm. pasando lista todo el demás personal los oficiales bomberos se dedican a revisar que el camión tenga agua, que los equipos de potencia estén trabajando bien que los equipos de aire estén al 100% uh -huh. que la herramienta de nuestro camión esté completa, que no esté dañada ¿sí? que traigamos este, el combustible, digamos el chofer, que traiga el combustible necesario, el aceite necesario para operar su, su camión oye, si no va a ir a medio sí. servicio y resulta que no hay gasolina sí. ¿no? que las mangueras <risa> estén bien acomodadas que la herramienta esté funcionando al 100% uh -huh. ¿sí? Después de eso ya se hicieron como entre las ocho y media, nueve de la mañana y pasamos a, a desayunar. Ah, ok, sí. ahí mismo. Sí, ahí mismo pues, eh, afortunadamente se nos otorgan los tres, los tres alimentos al día, ah, en las veinticuatro horas. Entonces, después del desayuno tenemos un ratito de digamos relax, este, uh -huh. un ratito de ver las noticias. Claro, si no hay emergencia. Ah, claro, sí, sí, sí la, la emergencia, aunque te estés bañando. Entonces, sí. de, despuésito de, de del desayuno, este, pues tenemos como una hora, hora y media para ver un ratito la tele, comentar, este, qué hay en las noticias, todo, todo eso. Y después de eso, este, pasamos a hacer ahora sí lo que es la talacha. Uh -huh. Sí. Hay que hacer haciaer el cuartel, hay que hacer los camiones, hay que hacer las mangueras eh, y empiezo a hacer este, hasta barrer la calle. Sí. Y después de eso viene otro rato de, de relax uh -huh. ¿sí? para las 12, doce y media este entrar a la capacitación. Este en libros, hay hay, hay manuales que hay que leer, uh -huh. hay que estarse actualizando. Oh, qué genial y ya de ahí se hicieron como las 2, 3 de la tarde, pasamos a, a, a comer. comer si es que no hay servicios maestro sí, claro. sí, si hay servicios se deja de hacer te lo avientas que... todo el día afuera Hasta ¿no? sin sí. Comer. Sí, claro. sí, este, habiendo servicios se paran, cualquier actividad que haya dentro del cuartel se para uh -huh. pero si no hay este servicios este, eh, eh, son así a grosso modo las actividades y ya en la tarde este, hay entrenamiento, hay uh -huh. que hacer entrenamiento en la tarde, después del acondicionamiento físico uh -huh. hay que hacer prácticas de entradas forzadas, prácticas de incendios, prácticas de rescates, en fin Uh -huh. Todo el tiempo Pero fíjate, a mí se me ocurre ahorita preguntar Generalmente tienen un, un horario, ¿no? Pero de repente surge una contingencia Donde estás en tu casa Y te tienes que presentar Por decirlo, si algún evento muy grande Que necesitamos a todos los bomberos Sí nos, nos ha pasado. Casos, ¿verdad? Sí, sí, nos ha pasado, sí Nos ha pasado este que O te llaman, sí, sabes qué o sea, ¿Qué sea eh, ¿Qué que ¿Qué estás haciendo? Tienes tiendo? que venirte Y pues tiene que regresarse uno a trabajar. Oye, Juan, vamos a, a tener que hacer otro corte, pero antes de irnos yo quiero... ¿Te acuerdas de tu primer servicio? Sí. ¿Qué hiciste sí. en tu primer servicio? Este... Fue un incendio en un cementerio de árboles, o sea, todos los árboles que recoge parques y jardines, Ajá. hay un cementerio donde los trituran y los muelen, los ah, hacen composta ya. y eso. Estaba enero enfrente de... De lo que era el planetario Ajá. Sí, el periférico. Ahí sí, había sí. un cementerio de árboles. Pues se prendió y me pasó precisamente, como dijo el maestro. Yo terminé mi guardia y me fui a mi casa. Sí. Tenía que hablar en la noche, sí. a ver qué había. Uno se tenía que reportar. Y me dice, ¿sabes qué? Te tienes que venir. Y fue mi primer día de trabajo. Ay. Y dijiste hijo fui tan bueno que ya eh, me quieren ya me quieren de ver. nuevo no pues sorpresa este yo tenía que estar allá a las 10 de la noche se dieron las 10 11 12 1 2 3 y yo decía caray aquí esto no se acaba y luego nos han dado de comer yo ya traía hambre traía sed quería un café me dijeron no pues es que aquí vienes a trabajar claro sí total que se dieron las 6 de la mañana yo traía frío ya me sentía cansado ya no tenías calor yo tenías frío? y yo dije esto no es para mí yo mañana me voy a mi casa cómo crees ¿Sí? total que nos relevaron como hasta las 9 10 de la mañana y uh -huh. yo dije esto no es para mí, es, si así va a ser diario <risa> <risa> ni yo. siquiera me dieron de comer, sí, sí. ni siquiera me dieron de comer me esa. perdieron, dije yo esto no es para mí, yo mañana me regreso a mi casa Pero no afortunadamente este lo recapacité bien. Oye, y... llegaste a tu casa y qué te dijo tu mujer. No, mi no, joven, no, ahora no, no, se, se regresa. <risas> <risas> bueno, pero oye, un muy buen comienzo, ¿no? Sí. Para darte idea de todo el panorama, de lo que probablemente sí. te tocara hacer unos días sí, unos días no. Y como dices, o sea, mentalmente ya cuando regresaste, ya ibas listo y, y convencido, ¿no? de quedarte. Sí. Sí, eso fue nomás la primera vez este, que dije No, esto no es para mí, esto no es para mí Yo no voy a aguantar esto Y si esto es diario, no voy a aguantar Está caramba eh, Pero no, este, con el paso de los años vas agarrando experiencia Vas asimilando las cosas Y te das cuenta pues que es tu trabajo Y ya sea, este, te tiene que gustar Y te gusta tu trabajo Demasiado Perfecto, pues con eso nos vamos al último corte Y regresamos con la mejor pregunta de todo el programa Sí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 Te encantarán. <risa> Estamos de vuelta, maestro. Sí. Oye, nos está platicando Juan. Eh, ¿Alguna vez, maestro, has pesado unas botas de bombero? No. ¿En el traje? No. ¿Es, ¿es pesado, Juan? ¿O ¿Son pesados los, los equipos de bombero? Sí, alrededor pesa entre 12 y 15 kilos. Uf, están pesados. Seco, seco. Anda, ¿y claro mejor? que a la, a la hora del incendio este te mojas, te ensucias, ni lo sientes, ¿no? Y traes este, aparte traes este, en tu espalda un, un, un tanque de, de aire ah, con sí. una mascarilla. Este, pues, y pues si andas arriba de los 35, 37 kilos más o menos. Un niño. Más o menos. Hay un chiquillo cargando. Ay, Dios, qué pesado. Sí. Me hubieran ah. dicho, este, ahí lo tenía ahorita disponible en mi casa, me lo hubiera traído para que lo lo conocieran. ¿Cómo crees? Oye, no, yo creo que sí vamos a, a tener que pedirte que, que regreses en, en alguna otra fecha, porque la verdad es que son muchísimas eh, preguntas que se quedan pendientes. Nos ha tocado verlos en los cursos que hacen en la alberca. Estaría muy, muy sí. bien que nos platicaras como todo eso. Pero hoy antes de irnos tenemos que hacerte una pregunta más que conste que es del público no lo pregunté yo no se me ocurrió a mí pero queremos saber considerando los años que tú tienes trabajando los servicios que te han tocado tú crees que es justo el salario que reciben los bomberos y yo le agregaría crees que será justo el reconocimiento que la sociedad les da eh, digo todos quisiéramos ganar más sí, sí. que <risa> nos fuera bien pero mira este creo que también depende de la persona cómo te administres. Uh -huh. este, yo, es, es mi único trabajo que tengo, el, el ser bombero. Este, afortunadamente tengo en la actualidad un hijo que es abogado, del cual estoy muy orgulloso. Rocky. Muchísimos saludos a ah, todos. Sí, claro. Esperemos que ya regrese al baile algún día, por favor. Tengo otros dos chicos universitarios, un, una jovencita y un joven. Son universitarios. Mi trabajo me ha dado para para vivir bien, para educarlos, para darles escuela. Uh -huh. Entonces, yo me siento a gusto, me siento conforme. Uh -huh. okay. Quizás oiga mal la palabra de, de conformismo, me, pero pues mi trabajo es ese, a mí me gusta hacerlo, este, administrando bien mi mi, mi sueldo, este, he podido. Darles esa educación sí. a mis hijos, ese estudio, entonces, pues no, no me siento así como que, ay, me hace falta más lana y, y si ganara más, este, los o andas haciendo mejor. grilla y oigan, no, páguenos más. Eh. No, no realmente, no, este, <risa> yo estoy, a, a este, conforme con mi trabajo, este, yo no te digo que no, yo quisiera ganar mucho más, verdad, sí, claro. como, como todos, este, pero este es honroso mi mi mi sueldo, o sea. Y el reconocimiento que la sociedad les damos ese sí es el que el que más este me impacta, el que más necesitamos porque mira, cuando vas este a un servicio cualquiera que sea, el, el hecho que te den las gracias, que te lo den este la persona que sufrió un daño, eso este que, que sinceramente te diga gracias porque vinieron, gracias porque me ayudaron, este ese es el mejor pago que yo tengo y creo que es el que el que tienen también mis compañeros porque seguimos seguimos sí. este Y es lo que nos da aliento a seguirnos capacitando, nos da aliento a, a seguir haciendo bien las cosas. Pues... De lujo. Yo, de, yo diría que, que sí. Bueno, no tengo idea ni le vamos a preguntar a, a Juan cuánto gana un bombero, pero yo creo que sí debería de ser eh, un trabajo que estuviera bien pagado. ¿Por qué? Porque arriesgan su vida. Sí. O sea, quizá en, en un En un rescate sencillo Como nos estabas uh -huh. platicando al principio Bueno, sencillo entre comillas Porque si me mandas a mí no voy a saber qué hacer Pero quizá no sea tan arriesgado para ustedes pero hay otros donde sí va la vida de por medio, donde realmente sus familias están en casa con la incertidumbre de saber si regresan bien, si les va a pasar algo, si se van a lastimar entonces ojalá que, que realmente eh, eh, pues el gobierno ustedes dependen del gobierno estatal? Yo, ah, yo municipal yo pertenezco a la, a la coordinación municipal de protección civil Mm. Guadalajara y si hay una unidad estatal de protección civil. Mm. Digo porque hay otras gentes que están todo el día sentados en sus escritorios, no vamos a mencionar eh, en dónde ni en ah, qué no. lugares, pero <risa> no. ellos están todo el día con pandemia, sin pandemia, siguen ganando su sueldo, no arriesgan absolutamente nada, eh, se la pasan haciendo grilla todo el tiempo y ganan un dineral, ¿no? Entonces, ojalá, yo deseo de corazón que... Gracias, que, yo te lo agradezco. Que tengan sí. un, una buena... Vamos a investigar, ¿cuánto sí. dan un bombero? <risa> ya la curiosidad. Ya me entró la curiosidad. Sí. No, pues, ¿qué más, maestro? Con, con respecto a lo que decías este de que el miedo a... a o lo que se arriesga uno... Actualmente, entre más te capacites, entre más conocimiento tengas, ya sea de los rescates, de los incendios, créeme que es es más mínimo lo que te expones, mientras más capacitado estés. Porque ya sabes mejor sí, qué hacer, sí. ¿no? Que tienes y herramientas, ¿no? Tienes herramientas, sí, para, o sea, no, no es nada más este, como dicen ahí los compañeros, o sea, tú échale agua hasta que salgan sapos, no, <risa> ¿no? No, no, no. No, ya hay técnicas de combate de incendios, o sea, muy este... Eficaces uh -huh. Eficaces que tú, lo, lo que les decíamos Suponer Hay unas condiciones En que con Tres chorros Intermitentes uh -huh. Puedes sofocar Un incendio Y ya no tienes Que gastar Ni el recurso Del agua Ni dañarle La finca A la persona Yo te decía Capacitándote Estando Preparándote Entrenando este Arriesgas Mucho menos Oye Y toda esa agua Que ustedes eh, Utilizan Para las pipas ¿De dónde sale? De las tomas de, En algunas De las tomas Del CIAPA La mayoría Ah ¿sí? okay Ok Nos ¿Cuántos brinda? litros le cabe a una pipa? Ah, tenemos desde seis mil litros, 10 mil y las más grandes 20 mil litros. Madre mía. Ay, no, yo sí quiero que venga otra vez Juan Maestro. ¿Usted no? Sí, claro. Ay, es que está súper interesante, la verdad es que sí. ¿Qué aprendiste hoy? No, pues muchas cosas. Bueno, es que a veces como lo vemos las, las cosas las damos como por hecho, ¿no? A veces no, no valoramos, hace falta tener ese conocimiento para tener conciencia, pues, de que hay personas que siempre están en, en función de, de, prote de protegernos, pues, de contingencias, desde un incendio hasta un choque, vamos, ¿no? Sí. Una inundación ahorita con las lluvias. Entonces, ¿quién va a ayudar? Pues ahí llegan los bomberos. Sí. Pero mire, profe, como usted dice, hay gente que se dedica a ayudar, a servir yo siempre les he dicho a, a mi familia este, el caso de ustedes fueron alguien que, que me ayudaron no, como no se imaginan y gracias a ustedes yo estoy sirviendo ¿sí? eso es algo que el otro día platicaba con uno de mis hijos y, y me dice qué bueno que hay gente que no necesita ser como bombero paramédico para ayudarte. Sí, hay mucha gente que ayuda. Claro. Y ese fue el caso de ustedes, digo, sí. conmigo y con cuántos no ayudaron este, en la natación. Yo lo recuerdo bien y me, me, es algo que tengo muy, muy, muy presente. Y ahora te vamos a ayudar a aprender a bailar. <risa> <risa> con todo el gusto del mundo. Oye, Juan, pues la verdad es que, bueno, no creo que no... Eh, no es necesario agradecer Hacemos un, un Muy buen trabajo en equipo Al maestro y a mí nos gusta muchísimo Todo lo que hacemos eh, Y nos gusta saber que Más allá de ese momento pequeño En el que nosotros estuvimos incluidos En, en su vida o en el comienzo de algo Después sí. vino algo más grande No, Eso es genial Entonces, número uno Ya casi nos tenemos que despedir eh, Número uno, agradecerte Es un honor Que hayas estado sí. el día de hoy con nosotros. Muchas gracias. Y que le digas a todos tus compañeros que estas puertas están abiertas, que Anfibios Radio les preste el micrófono para todo lo que tengan que decir. Eh, tienen todo nuestro reconocimiento y lo que nosotros Muchas podamos gracias. hacer por ayudarles. Muchas gracias. Aquí estamos. Este, vamos a ver si les podemos subir el sueldo. Ah. <risa> <risa> no. Número dos, eh, pues pedirte que sí que en un futuro. Eh, claro regresemos, sí, digo, de lo, me, de lo que menos hablamos fue del problema de las lluvias sí. <risa> Entonces invitarte, eh, chequeamos calendario con tus claro tiempos sí. de trabajo, tiempos de servicio Para que regreses y ya enfocarnos únicamente en lo que son las lluvias Cómo es que ustedes solucionan ayudan, uh -huh. ayudan a todo esto ¿Qué más maestro? Número 3 Pues gracias <risa> sí, porque ya se nos terminó el tiempo, parece, sí, parece que sí. Sí, porque ya Chuck nos está haciendo carita de que a ver a qué horas Muchísimas gracias a toda la gente que nos prestó sus oídos el día de hoy. Eh, regresamos pronto. Nos escuchamos el siguiente martes. Y no sabemos si tenemos invitado o no, pero ya lo investigarán ustedes escuchándonos el próximo martes. Sale. Gracias. Gracias.